アメリカラ、アイ アンタティアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア d e s o s de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego. Ya, estamos de regreso con ustedes, compartiendo la mejor música de siempre. Hoy nos vino a visitar una banda, ¿qué? Una banda, banda, banda, banda tropical. ¿Te gusta la música tropical? Un gran saludo para Sergio, es todo éxito, la mejor banda de todos los tiempos. América nos visita. Buenos días, a c é r c a t e a l micrófono. ¿Qué número está ahí? Número 1. Hola, buenos días. Al micrófono. Buenos días. ¿Con quién hablo?、Eh, con Ariel. Ariel, te están grabando en Facebook Live. Sí, ¿cómo estás?、Eh? Eh, bien, bien. Tenés que ¿Al hablar、aquí? al micrófono, no, importa, no a... importa que no me veas.、Sí. Ya, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenido estamos, a la radio. Muchas gracias. Un a g r a z o ¿Quién eres tú y a quién representas?、Eh, mire, yo soy un integrante de esta orquesta. Eh, yo soy percusionista. Ya.、Yeah. Y aquí vine a mostrarles un nuevo material de esta gran orquesta que tiene una un m p l i o、eh, amplia trayectoria musical de muchos años.、Yeah. y vine a mostrar para que para nuevamente revivir esta orquesta, ya que ha estado mucho tiempo guardada.、Eh, o sea, está vigente, pero. Eh, no, no salíamos al aire, o si salíamos al aire era con temas más antiguos. Y suenan bien, ¿ah? ¿eh? Sí, pues esta es una nueva producción,、eh, la cual estamos promocionando, y para darle una vuelta a la orquesta y tirar para arriba. O sea, para poder sonar más en las radios comunales,、eh, más que nada, porque.、Eh, hay que partir, de, obviamente, del. De parte que la gente más escucha, gente como más. ¿Cómo le puedo decir?、Eh, alegre. Claro, más alegre. Feliz.、Eh, ¿Que ¿Le gusta la música tropical? Correcto, música tropical, bailable. ¡Mega tropical! <risa> ¿Ya? Y así, pues, eso es、eh, eh, lo que estamos haciendo ahora, nuevamente tirar a la orquesta para arriba. Esta es una sonora que fue muy bien escuchada. e s c u c h a d en radio,、eh, una、bueno, orquesta de 36 años y trayectoria que no deja de ser menos. Nada, una cantidad、eh, tremenda de años. Correcto,、eh, esta orquesta ha participado con decirle en el Festival de la Una, del Festival de la Una hacia adelante.、Eh, hay muchas grabaciones,、eh, temas, muchos temas. El mismo tema que está de fondo ahora es un tema original de la orquesta. Ah, sí, í o sea lo he escuchado en muchas versiones? Sí, muchas, hay muchas versiones de los temas. Obviamente que lo bueno se copia, ¿no? l o he escuchado en, mu en muchas, muchas, muchas Muchas versiones. Oye, ¿cómo se llama la banda? Pregunta por acá, un ¿no, amigo.、Eh, la Gran América, la original.、Eh, ex América Junior. América Junior. Hasta el amanecer. Escuchemos、bueno、la música, ¿te parece? Excelente. Un gran saludo para las malebabes la que están en esta niña, e s t á disfrutando con esta música. ¡Hasta el amanecer! Y sigue la Últate. e a m é r i c a ¡La original de Chile! Cuando te t e n g a en mis brazos, ya no te dejaré marchar. Estarás conmigo, estarás conmigo hasta el amanecer Quisiera volver como ayer a tus brazos, a tus brazos sentir tus caricias, tu piel, tu voz hasta el amanecer hasta el amanecer ハレモス、ハレモス、ハレ m o ハレモス、ハレモス、ハレモス、ハ r モス、ハレモス、ハレモス、m o モス、ハレモス、ハレ a ス、ハレ e ス、ハレモス、ハレモス、ハレモス、ハレモス、ハレモス、ハレモス、a レ e ス、ハレ haremos ha el amor. No te marcharás, haremos el amor hasta el amanecer. どうだ a m a n e cer、い volver como a あ e r a tus brazos、a tus brazos、e n t i と tus cias、haremos el a た o r ハレもせえらもあたえらまねせえらもあたえらまねせえらもあたえらまねせえらもあたえらまねせえらもあたえらまねせえらもあたえらまねえらもあたえらまねえらもあたえらまねえらも Ahí estamos escuchando a la gran banda, cuyo nombre es, amigo. La Gran América. La, la Gran América. La original. La, la original, la única, la grande, nuestra. Oye,、eh, las proyecciones para este año, ¿qué quieren hacer? ¿Dónde van?、Eh, mire, estamos en eso, estamos proyectándonos para sacar nuevos eventos,、eh, participar en, en diferentes comunas.、Eh, bueno, los festivales ya pasaron la mayoría, pero. Eh, obviamente, que esto sirve de vitrina como para hacer publicidad y para tener nuevos nuevo eventos.、Eh, es como ir renovando eventos año a año.、Eh, nosotros, igual, estamos en un local que estamos siempre estable todos los fines de semana. Y eh, Pero eh, lo, a lo que vamos、eh, es tratar de. Eh, nuevamente tirar a flote esta gran orquesta. Suenan son... bastante b i e n l ahora ¿por qué no lo hicieron hacer? ¿Qué les pasó?、Eh, lo que pasa es que. No hay ningún un... motivo. Lo que pasa es que igual la mayoría, en realidad todos de la, esta orquesta,、eh, son gente igual de trabajo. Y obviamente que la música、eh, es un hobby, pero. Bueno, no, obviamente no alcanza para vivir, pero.、Eh, igual. Esto uno lo hace con amor, porque la música obviamente que hay que hacerla con amor, y obviamente tampoco nadie, ningún músico, está obligado a ser músico. No, claro, obviamente. Oye, escuchemos una música. Mándalo un saludo a Male, para ver que está vibrando con tu música hasta ahora. ¿eh? ¡Que no quede huella! Male pavé despertando en el Enjoy San Antonio, ¿no? calidad. ¿eh? Máxima calidad. 俺の愛の声を聞いてくれたのは、私の愛の声を聞いてくれたのは、私 e 愛の声を聞いてく n たの o 私の愛の声を聞いてくれたのは、私の愛の声を聞いてくれたのは、私の愛の g を聞いてくれたのは、私の愛の声 a 聞いてくれたのは、私 n 愛の r を聞いてくれ a のは、私の愛の声を聞いてくれたのは、私の愛の声を聞いてく q u e m 私の愛の声を聞い l くれたのは、q u e の声を聞いてくれたのは、q u e の声を u e てくれたのは、私の愛の声を聞いてくれたのは、私の愛の声を聞いてくれた l は、私の愛の声を聞いてくれたのは、私の愛の声を聞いてくれたのは、私 a mí me recuerda. osion i i i well l m t フェ a カ 私のために、私たって ティエノケディウエイヤ d ティ u e ケ l a ウ e イ i ーテ e エノケディウエイヤーティエノケ e ィウエイヤーティエノケディウエイヤーティエノケディエイヤ o ティエノケディエイ e ーティ d ノ ケノケデウエイケノイケノイケノイケノイケデウエイケノイケデウエイケノイケノイケデウエイケノ m ケノイケノイケデウエイ La buena música, la magia, la emoción. Aquí estamos escuchando a América, la original. Vamos con el tema Te deseo. Luego cerramos la entrevista. Yo quiero sentirte porque te deseo. q sigue la voz. 私の家族のために私の家族のために私に私の家族のためめに私のめに私の家族のために私の家族のために私の家族のために私の家族のために私の家族のために私の家族のために私の家族 エイ、シーディセオトアいン、エイ、シーサベスレポティ、ヨーメウエルボロコ。 Yo sin tu amor de pena moriría. Yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi cuerpo, más de la mitad de mi mente, más de la mitad de mi alma si me f a l t a r う、もう、もう、もう、 Ahí estaba Yo s i n t u Amor, ven Está bueno, está buena la banda, le gustó, ¿no? ¿Ve? Yo h a b l a b a con el chiquillo acá Que la Mollafer, Monserrat Bustamante Antes de h a Mollafer, hizo una versión Pero me gustó más la. Mira Viste que la hace como más romántica Más lento los bits v i s t más lento, ¿no? Yo s i n t u Amor Claro, ahí, ahí, se, ahí se destaca una, la voz del de, de artista más que nada Pero aquí me gustó esta, las encontré como más divertidas Incluso hasta no se, no se parece a la canción ¿Viste? Ah, Los beat Rápido Es para bailar, sí, la otra es como bailar para... o、eh, Es como una versión bailable de, la, de esta canción、eh, Más rabellita, es cumbión un cumbión para... Es como un cumbión romántico Oye, y acá en Puente Alto allá hacen harto evento、eh, ¿Dónde la gente los puede contactar? Eh, pero eh, obviamente podemos dar un número de teléfono y, y dejarlo acá en la radio también para eso v e n i d o para poder、eh, hacerle más publicidad Por a esta banda. de de de lo de lo lo、eh, Yo tengo l a t a r j e t a a n d e buscando. Sí, mira, aquí, aquí tengo los números para las contrataciones. Contrataciones, eh, eh, obviamente con WhatsApp más 569. ¿Ya? 440 58 857.、Eh, cualquier contratación o, o llegar a un tipo de acuerdo, obviamente pueden contactarse sin ningún problema. Serán todas recibidas sus llamadas y respuesta, obviamente, inmediatamente. Les daremos respuesta inmediatamente. ¿no? Muchas gracias por venir. A usted, pues muy agradecido muy de p r e s t a r n o su radio. Para poder, difundir, la casa, ¿no? <ríe> para poder difundir los temitas de música chilena y, y para que volvamos nuevamente a revivir esta banda. Esa es la idea. Muchas gracias, muy gentil. ¿eh? a usted pues, muy Que le vaya muy bien. Gracias por venir y feliz mega cumpleaños. Ahí la señorita le va a entregar su s u b s e c u i ó n Que tengan un lindo día, que lo pasen bien. Y le hace por ahí una radio. Y nunca se te olvide que en tu cumpleaños visitaste Radio Puente Alto. La mejor. La mejor, por c u m p e ¿eh? a ñ o s La FIBA al Dial. Amor, loco, Esta es la música que le gusta a la Male Babea. Despertando en m o n t i t c h e l n o ¿Dónde era? En San Antonio. ¿eh? Una vista al mar con las gaviotas que dejan los vidrios empañados. あ